Vos sabés ¿Qué, que... qué, qué manera de anular mística, loco. Claro, veníamos de una entrevista con mucha con fuerza y energía. Política, hablamos de ¿sí? Agustín Tosco. Era era era, era el zúmul, era una cuestión así de de, de por, por poner una, una música y, y, y todo a forma fila, ¿viste? Claro, y... o sea, fue el mejor bloque eh, que, sí, que hicimos de sí. que estamos el enredando las mañanas. ¿Y qué nos pusiste, Pancho? ¿Qué nos pusiste? ¿Cuál fue el cuál fue el bottom? No sé, pero era un tema de eh, entrega temorina, digamos. ¿sí? <risa> Seguramente, este bueno, son cosas que suelen pasar. ¿no? Hubo un problemita técnico, parece que Macri se metió en la computadora. <risa> y, eh, los habíamos... y y nos anuló, y, y, claro, y nos quería anular logística. Hay miles de temas, o sea, no, no habíamos bajado uno de esos, y vos sabés que estaba mal el nombre, digamos, lo que bajamos con el nombre <risa> era otro tema. Sí. Así que bueno, en otro momento este, vos, vos decís cuando editemos ponerle en redando, podemos poner un tema de sanón de verdad, ¿no? Eh, yo la yo la verdad eh, lo haría. No, no, eh, obviamente siempre el enredando guardo grabado es lo que grabó y salió al aire, pero eh, yo pediría por, por piedad Si <risa> lo hicieron en los medios hegemónicos que ¿por qué no lo haríamos Exactamente. nosotros? Exactamente. ¿no? <risa>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 Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, ahí puede contactarse, seguir nuestras noticias Todo aquel que quiera que vayamos a hacerle la mística eh. También, este, el que quiera pedir música también, también Le pasamos otro tema Le pasamos que... el número de Pancho <ríe> La verdad, como remontamos después de esto eh. Hay que seguir eh. Hay que seguir eh, Tomemos la palabra de Andrés Blanco de Sanón y sigamos Bien, este ahí estaba nuestro productor estrella transpirando este Vamos a hablar enseguida con Víctor Aramayo el, el secretario adjunto de APUAP Así es, vamos a la noticia local digamos. Así es, vamos a pasar a hablar aquí de Jujuy Nos pidió 15 minutitos, así que a eso vamos a hablar un poco este ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué pasa? ¿Cuál güey, es el, cómo... estado, el estado de salud? ¿La salud? De la salud <risa> eh, Exactamente, porque en Jujuy Eh, eh, bueno, comentando para toda la audiencia Con la situación crítica eh, que, que se está viviendo, ¿no? Eh, mucha gente que se queda sin trabajo Recién comentábamos que en Jujuy hay un 42% de pobreza Reconocido oficialmente por el gobierno provincial eh, Con esta situación Mucha gente sin obra social Que eh, va saturando a los hospitales eh, públicos, ¿no? Y aquí en Jujuy solamente tenemos eh... y aquí en Jujuy para esos casos de emergencia solamente tenemos el Hospital Pablo Soria. Pablo Soria, porque está el Hospital San Roque, pero las guardias de emergencia de este tipo se las recibe en el Hospital San Roque, en el Hospital Pablo Soria, perdón. ¿Y cuál es el problema? Que los trabajadores y trabajadoras del Hospital Pablo Soria eh, de, de la guardia están verdaderamente cobrando miserias respecto a lo que cobra un profesional de la salud en el ámbito privado o a lo que cobra en otras provincias. Y entonces eh, llegamos a, a la situación donde eh, casi la totalidad de los trabajadores de la Guardia del Hospital Pablo Soria presentaron su renuncia. Así es, ¿no? En una situación bastante difícil, este, ahí Víctor nos va a poder hacer... este un resumen, este, un análisis, ¿no?, de lo que está pasando sobre la salud, porque también esto, esta cuestión que vos decías de que se centraliza todo en el Pablo Soria, porque tampoco funcionan los centros de salud que hay en los barrios, ¿no?, eh, centros de salud que están vaciados, sin médicos, hace como dos años se abrió un hospital en Abra Pampa que solamente tenía seis médicos y en la verdad que no está funcionando, entonces se satura tanto... Y la verdad es que los médicos también tienen familia y son las necesitan llevar el pan a su casa y prefieren eh, eh, renunciar y estar en la salud eh, privada y lo público realmente está dejado... Recordemos que el Pablo Soria es el hospital de cabecera, o sea los casos graves de cualquier punto de la provincia son derivados hacia el Pablo Soria. Entonces Eh, el hospital recibe no solamente casos de urgencia de la ciudad capital y alrededores, sino casos de urgencia de todas las de toda la provincia, casos de urgencia que superan la capacidad operativa, la capacidad técnica o herramiental de eh, otros hospitales eh, de la provincia. Entonces, eh, eh, el hospital cabecera es donde se centraliza la atención pública Y bueno, y es donde se responde a esta contradicción que vos manifestabas, ¿no? Así es, y recordemos también, no me acuerdo los números, no sé si vos te acordás, este la cantidad de empleados estatales que hay en Jujuy. Quería decir esto digo porque este el, el más negrero podríamos decir, justamente es el Estado, el ¿no? Estado, así es. Este, uno de los puntos también que están reclamando los trabajadores de la salud es el tema de que parte de su sueldo está... Eh, una parte mínima de su sueldo es solamente la que está reconocida. Y toda la parte, las anteriores son decreto montones de cosas que están en negro. Es decir, que a la hora de jubilarse, este los aportes que van a recibir son mínimos. no Así es. Hay un porcentaje sustancial de los sueldos en Jujuy que son no remunerativos. No cuentan, como bien decías, para la jubilación. No cuentan como sueldo. Están en negro, digamos. Claro. Entonces incluso en el caso de los docentes vos tenés un básico muy por debajo muy por debajo incluso de la cifra de los números de indigencia ¿no? de la cifra de la canasta básica de la canasta de indigencia de la canasta nutricional y el resto lo cubren a través de sueldos en negros que apenas alcanza en la mayoría de los casos para eh, la canasta en el caso de los docentes apenas te alcanza para recibirte de pobre, digamos. <risa> y en el caso de los médicos, muy, muy, muy, muy poquito por encima. Recordemos que la canasta básica a nivel nacional se habla de 12.000 pesos, en el caso de Jujuy 13.000 porque se considera la familia tipo jujeña con este un integrante más, no en vez de la familia clásica de... Dos padres, dos hijos, se considera dos padres, tres hijos, eh, producto de, la, de, la, de las características sociodemográficas de la provincia. Eso aumenta el monto de la canasta mínima, y los médicos estaban cobrando apenas 15 mil pesos, esos 15 mil pesos, en realidad, eh, una buena parte en negro y solamente una parte mínima reconocida en blanco oficialmente. Así, y estamos hablando de médicos de guardia que cumplen horas eh, 40 horas seguidas, eh, que solamente de esas 40 horas, solamente 24 muchas veces están reconocidas y las otras son horas extras, no remunerativas, ¿no? Y entonces, la verdad, ¿y en qué condiciones uno puede trabajar 24 horas, digamos? Sí, seguramente. Obviamente que es una, habría que haber otro sistema para que se vayan turnando, porque un médico que te atiende después de 20 horas de haber trabajado, digamos, ¿en qué condiciones te puede llegar a atender, no? Eh, previamente a, a poder entrevistar a Mayo...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 All yeah. right. Yeah.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 doar na 11 y cuarto, ahí está eh, Continuamos con el enreando Las mañanas de un programa bastante agitado Bastante cargarito ¿Te parece que vamos a nuestra próxima nota? Bueno, vamos con nuestra próxima nota En este caso Nos vamos a San Luis Donde la CTA autónoma Denunció no, una represión En las 544 viviendas eh, Incluida la detención De menores Estamos en contacto con Zunilda Campos, de la CETE Autónoma de San Luis, quien nos va a comentar cómo se dio esta represión. Sunilda ¿nos estás escuchando? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por hacerse eco de esta denuncia que estamos haciendo. Yo, además de ser la secretaria de organización de la CETE Autónoma, soy vecina del barrio. Así que tengo, este, claro, tengo toda la información de, de cómo lo vivimos realmente esto. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo se dio esta represión? Sí. Así es, este, había un grupo de chicos en una, como en una placita, en un descampado que hay ahí, eh, chicos muy chicos, inclusive de 11 años, 12, 15, y bueno, ha venido la policía y ha parado ahí, y los pibes se han asustado mucho porque, por supuesto, tienen la mala costumbre de, de, de reprimirlos y de hacerles les pasaron mal rato, entonces los chicos han salido corriendo. Eh, cuando han salido corriendo la policía los ha empezado a perseguir son como son muy chicos, los agarraron ahí nomás eh, les han pegado con las armas, les han eh, pegado patadas los han tirado al piso se armó el revuelo ahí nomás de parte de los vecinos y de la familia porque era muy temprano eran las 8 menos cuarto de la tarde y empezaron a acercarse, cuando los vecinos empezaron a acercarse a filmar lo que estaba ocurriendo eh, la policía empezó a disparar tiros yo estaba dentro de mi casa hasta ese momento Yo estaba dentro de mi casa, cuando empecé a escuchar esto, salí y vi realmente, y de hecho están en nuestra página colgados los videos, cómo tiraban tiros, y inmediatamente se metieron a una casa de un chico que estaba mirando, se ajustó y se metió adentro, le patearon la puerta, se metieron adentro, eh, hubo niños que se escondieron debajo de la cama para que no se los llevara, Y se llevaron a este pibes de 15 años. Golpearon a los padres, a las madres, sobre todo, que, que desesperadas trataban de impedir que se los llevaran y que les pegaran. con bueno, una, una represión como realmente yo creo que nunca en mi vida había visto. Eh, y en un momento yo estaba filmando me, con el celular y se acercó una camioneta de un grupo, este, con un, un, un grupo policial, con, un, con tres policías este, armados con armas largas, atrás y me apuntaron. Los tres. A tres metros los tenía míos. Entonces, ante la desesperación, no paré de filmar y les dije que bueno que era de la CTA autónoma y que iba a hacer la denuncia por todos los medios. Se bajaron ahí, realmente este, tuve mucho miedo de que me detuvieran y que me hicieran algo. Los vecinos gritando que no hicieran nada, que no hicieran nada. Y no, se fueron para otro lado. No obstante, los otros móviles policiales seguían tirando tiros. Los adolescentes asustadísimos y embroncados porque el resto de los pibes gritándoles que por favor no hicieran eso, que dejaran que eran unos niños. Y bueno, y han seguido, este andaban a toda velocidad con los móviles, iban, venían, iban, venían. Entonces ante esto yo me, me comunico por el grupo de WhatsApp con mis compañeros de la CTA diciéndoles lo que estaba pasando y que por favor alguien se hiciera presente para acompañarme. Así que se hicieron presente presentes... Este, Algunos compañeros otros empezaron a difundir este por video, por comunicado de prensa, hicimos una movida inmediata. Nos fuimos a la comisaría tercera, desde los habían llevado, que es la comisaría que pertenece al barrio, y ahí nos comunicaron que los dos menores, <coughs> repito, el uno un nene tenía tiene 11 años. Once el otro 11 años, un nene. Bueno, entonces ahí nos dijeron que si si los padres iban con los documentos los podían retirar inmediatamente. Eso hicimos, los llevamos nosotros en nuestros autos hasta allá, no los entregaban a los chicos, decían que hoy tenía que dictaminar y que probablemente pasaran toda la noche ahí. Entonces presentamos una habeas corpus, nosotros como central. No nos aceptaron el habeas corpus en la comisaría del menor, nos dijeron que tenía que ser en la comisaría tercera, volvimos a la comisaría tercera, no nos aceptaron en la comisaría tercera, a todo esto estaban los familiares ahí desesperados porque habían visto cómo los habían golpeado, estaban las familias también golpeadas y nos pedían que por favor los acompañáramos, así que bueno, eh, entre una cosa y otra manipularon a los padres, por, de los, a los de los menores sobre todo, porque les dijeron que que los iban a, primero que los iban a soltar inmediatamente, después que no, que les fueran a buscar chasada de comida, después finalmente los terminaron liberando a la una y media de la mañana. Y esta mañana eh, nosotros presentamos un, el habeas corpus por los otros dos este, detenidos que quedaban, y supuestamente ya los deben haber liberado, la verdad que estoy trabajando y no me he podido comunicar con mis compañeros porque he estado atendiendo todos los medios que afortunadamente se han hecho eco de esta denuncia que hemos estado haciendo. Pero bueno, esto no es casual ni en el país ni el resto ni en San Luis ni son hechos aislados, digamos la policía viene reprimiendo sistemáticamente a los jóvenes y esto es un barrio humilde, o sea que digamos por ser pobres y por ser portadores de rostro, este, también la violencia es mucho más cruel para con los chicos. No se esperaban, creo, que saliéramos con esta movida, con esta denuncia. Este, la policía no ha salido a decir nada hasta estos momentos. No ha habido por parte de la policía entonces ni disculpas oficiales ni No, no, no, no, no, no. No, no, no. No ha habido ningún tipo de disculpas ni ningún tipo de explicación. Eso me han estado diciendo los periodistas que me han estado llamando durante esta mañana. Así que bueno, lo que nosotros decimos es que vamos a seguir denunciando cada vez que repriman a un joven, cada vez que repriman este a un ciudadano, lo vamos a seguir denunciando, nos vamos a organizar y no vamos a permitir este trato de la policía este hacia el pueblo, no vamos a permitir que nos que nos quieran callar, este al contrario, nos vamos a organizar más todavía y vamos a seguir denunciando estos atropellos. Eh, Zunilda, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, queda Queda eh, difundida y queda el compromiso también por parte por parte nuestra de mantener el contacto para poder difundir, esperemos que no, pero poder seguirle el paso de cerca a la policía eh, si quiere eh, volver con estas actitudes. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que nos llamen de Jujuy, de tan lejos, este realmente eh, tenemos que dar nuestra gratitud y realmente es importantísimo que se difundan todas estas cosas. Así que muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Sunil de Campos de la CTA Autónoma de San Luis. Este, la verdad que me parece interesante esto que decían, no es un hecho aislado no, y que no, lo no, estamos no, no. sacando es algo porque que se está viviendo en distintos lugares del país. Así es y nosotros bueno, también comentábamos sobre la movida, la campaña que estuvimos haciendo aquí en Jujuy porque hay un contexto de mucha represión Adolescente ¿no? Hay una cuestión de, de estigmatizar al, a los jóvenes negros, pobres y todas esas cuestiones que que, que... que en Jujuy también la vivimos a diario, ¿no? Es un, una realidad. Bueno, hace poquito estábamos difundiendo el folletín de Correpi que hace si sistema llevan detenido producto de las detenciones que se vienen dando aquí también y sobre todo para la fiesta de los estudiantes donde vos ves menores como, como contaba Zunilda de 11 años contra la pared y caándolo algo que, que, que es totalmente improcedente así la semana pasada estuvimos hablando con gente de la correpi y también así de asesinato es. no de gatillos fáciles a jóvenes una policía desbocada producto del contexto también no es como que se percibe la permisibilidad represiva por parte del gobierno y la intencionalidad represiva que el gobierno ha Ya claramente ha manifestado a través de la elaboración del Protocolo Antipiquete y todas estas, eh, todos estos verdaderos avances en contra de los derechos eh, eh, ciudadanos y, y bueno, la percepción de ese Gobierno permisivo también también logra una mayor represión. Así es, ¿no? en un contexto que decíamos de mucha represión Y el otro día leí una noticia Que el año que se recortó el presupuesto A los organismos de derecho humano Que entonces te vas viendo cuál es la política No represión y recorte A los que se van a encargar de, de defender los derechos humanos Bueno, vamos a un pequeño intermedio musical Aprovecho eh, David Para mandarle un saludito a Pachi eh, Hola que... Pachi Hola Pachi no, bueno, se... Pachi estuvo... <risa> en el primer bloque un patió un micrófono, tiró un celular y después se mandó a mudar así que un saludito salud. a Pachi que nos debe estar escuchando no sé, calculo a dos cuadras de sí. distancia